Uh, uh, uh, uh, uh, uh. Ràdio vaga de totes Cada vegada més equipades ah. no, Ens anem a escoltar els remix d'una conferència de Judith Butler Hem decidit que no escoltarem la introducció o presentacions que fan els altres filòsofes i no ho farem precisament per una reflexió que la mateixa Judit fa. Somos vulnerables al llenguatge. Somos vulnerables a les etiquetes que nos ponen. Actuamos a través del discurso. I este actua a través de nosaltres Les normes provoquen una acció interpelant ens posen etiquetes de gènere abans que entenguem i interioritzem els rols del mateix gènere. L'Agència Performativa es va generant a mida que creem el nostre gènere, a partir de les desviacions. Allò queer. Ah. Per contextualitzar, direm que aquesta conferència es realitza a la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic el dia 23 de març de 2015 Endavant Judith Butler Paradójicamente, esos estudiantes se habían congregado a fin de reír de unir a autobuses y dinero para un viaje a México de Efe para conmemorar la masacre de estudiantes de 1968. Se reunían en parte para firmar su derecho a reunirse protestantes y hacer una cosa. c'est un peu suffisant, c'est un peu comme ça. De ...y de rija sobre la justicia sino en todo el mundo, que las fuerzas policiales militarizadas están atacando a quienes se ejercer sus derechos democráticos fundamentales. El ataque es sobre estos cuerpos, el ataque es sobre la democracia. Algunos no son los no violentos, o quizás especialmente. se a su nombre solida a Flora Una parte importante de ese modo de resistencia Esta resistencia la vulnerabilidad ¿Cómo realizamos nuestra vulnerabilidad? Un, dos, tres, estamos esperando en te estamos esperando a aclarar Hay una cama caliente y un guisado de mamá Hay un graffiti de cabañas creo que está mirando al mar Y hay un día con nubes claras en que quiero verte regresar Estamos esperando en casa Estamos esperando acá, Hay un partido en la cancha que nos falta un jugador Hay una milpa en el campo y hay que hacer las flores Hay un silencio en el patio en donde quiero verte Aparece Hay mucha gente que camina para verte bajo ese sol. a condiciones pues parece que el espacio de apariciones no es separable de cuestiones relativas a la infraestructura y arquitectura, como la misma reconoció claramente. La implicación tiene esta moción en dirección política sostenida para alcanzar la vulnerabilidad de... Ya conocemos la idea de que la libertad solo puede ejercerse si existe cierto apoyo a su ejercicio, una condición material que penetrará en el acto que la hace posible. Y de hecho, cuando pensamos en el sujeto contorio o se mueve en un espacio público través de las fronteras, en general lo que dice es uno que es alguien que ya tiene libertad para hablar y mujer será sin amenaza de encarcelamiento o deportación ya sea porque ese sujeto está dotado de ir a tomar poder porque se presume que ese sujeto vive en un espacio público donde un movimiento abierto y sostenido es posible y el mismo término de movilización depende de un sentido creativo de una vida que es en sí no, un derecho, uno que mucha gente no puede dar por sentado. Para que el cuerpo pueda, para que se pueda, debe haber normalmente una superficie de algún tipo que debe tener suyas posiciones, apoyos técnicos, cualesquiera que sea, que permitan que el movimiento tenga lugar. Así pues, el resuelto y de la calle ya no serán entendidos como un requerimiento del cuerpo cuando este su derecho a la movilidad. Nadie se mueve sin el entorno más favorable y el conjunto de tecnologías. Y cuando estos entornos empiezan a abandonarse o son categóricamente hostiles, en cierto modo, caemos con ellos. Y más que la misma capacidad para ejercer los derechos más básicos está en peligro. ¿Me siguen? Pero bien. Y ciertamente, la música se va a lista sobre cómo esta idea un cuerpo sostenido y agencial o en plenación opera implícita explícitamente en uno de sus movimientos políticos, luchas por la consecución del dinero y vivienda, por la protección frente y la destrucción, por el derecho al trabajo la atención sanitaria accesible por protección ante la violencia policial y el encarcelamiento ante la guerra o movilizaciones contra la austeridad y la precariedad el autoritarismo contra la privatización del agua que es una importante el autoritarismo y la desigualdad así que en el nivel nos estamos preguntando por la de cuerpo que opera en ciertos tipos de demandas y movilizaciones políticas en otro estamos tratando de descubrir como las movilizaciones presuponen un cuerpo que requiere apoyo. En muchas de las reuniones públicas que atraen a personas que se piensan así, a sí mismas en situaciones precarias, la demanda de acabar con esta escena significada públicamente por quienes exponen su vulnerabilidad ante las condiciones infraestructurales que se están deteriorando la resistencia cultural y performativa operando no, que muestra como las políticas sociales y económicas están diezmando las condiciones de subsistencia que hacen reaccionar los forma de resistencia Entonces estamos sintiendo que no es de todo correcto concebir los cuerpos individuales como lo completamente distinto unos de otros. Evidentemente tampoco es que estén fusionados en una especie de cuerpo social amor. no podemos conseguir fácilmente el significado político del cuerpo sin entender esas relaciones. vagadata radio vagadata start where purple where and purple start where purple for now all your sanity and wits they will all vanish i promise it's just a matter of time so yeah I start No you since you were at 20 I was 20 And thought that saw me years from now Da ya ginis, ty da fuko. Fra lozheskin du pasportu. Eyaklyanu sabasa v dva paltsa. Chto ty? A, chto vy dogovorila? Adzuvka v ono. Star Start wearing purple Why don't you start wearing purple viola C'est une años. Y Selchwick y yo nos dedicamos algún tiempo pensar la relación entre performance y performatividad. Selchwick encontró que los actos de habla se desviaban de sus objetos y a veces producen consecuencias que eran totalmente involuntarias y las veces, más veces muy afortunadas. Por ejemplo, una podría formular los votos matrimoniales y este acto podría producir un reconocimiento público del matrimonio que se integra con la vulnerabilidad de sexualidad de como somos más Как сказать то, что я нас Las normas que actúan sobre nosotros implican que somos susceptibles a su acción, vulnerables a ciertos nombres, así ciertos nombres modestes es del principio, y esto se registra en un nivel que es anterior a cualquier posibilidad de abolición. La comprensión de la asignación de género ha de afrontar este campo de receptividad, involucraria, susceptibilidad y vulnerabilidad ser expuestos a la lenguaje antes de cualquier posibilidad de formar o formular un axón discursivo, normas como estas requieren e instituyen ciertas formas de vulnerabilidad corporal sin las cuales su operación no sería pensable es por eso que podemos, y de hecho lo hacemos, describir la poderosa fuerza citacional de las normas de género donde son constituidas ni aplicadas por instituciones médicas, legales y psiquiátricas, y objetar sobre el efecto que tienen en la formación y la comprensión de la género en términos patológicos o criminales. Aun así, si este mismo número de susceptibilidad, la condición de ser afectado es también el lugar donde algo extraño puede suceder con lo queer, donde la norma es rechazada o revisada, o donde empiezan nuevas formulaciones de género que las normas de género nos preceden y actúan sobre nosotros. Este es un sentido de su inicio de Estamos obligados a reproducirlos y este es el segundo sentido de su inicio de Es precisamente porque algo inocentario e inesperado puede ocurrir en este reino donde somos afectados. Encontramos formas de género que rompen con los patrones mecánicos de repetición. Ex, se les que significan las reformas también está teniendo un impacto importante situaciones de su normalidad de a nuevas formas de la de la la formatividad de género, como yo la entendía, nunca prescribió qué performances de género eran las correctas o más subversivas y cuáles eran incorrectas y reaccionarias. La cuestión era precisamente relajar la presión coercitiva de las normas de género sobre la vida. que no es lo mismo que trascender todas las normas con el fin de vivir una vida más vivible. El activismo camina para adelante, la para adelante. Oh, oh, yeah. Oh, yeah. El 28 de junio es un día de lucha y memoria para las personas trans. Han tenido un papel destacado en el combate i aquest dia, per la dignitat de les persones LGBTI, seguint reivindicant el dret de totes les persones a viure a lliurement la seva identitat de gènere, la despatologització de la transsexualitat i la fi la discriminació de les persones trans en la nostra societat. Cal acabar les lleis i costats transfòbiques que tant dolor i dany estan causant. La conferència discobal Vem a cremar La conferència per pesquisa i patriarcat El grup que ha fet imparcer a les persones de la CTVI amb les persones que se'n se fa a les taulers la garantia dels infecciosos no fototius de totes les persones No podem consentir que la disciplina de les de les dones, lesbianes i sexuales. No, no, ni vida, ni No se arrodilla entre el sistema patriarcal. Uh! Ni cuento. Guapo... Millor per partida que monògama Les relacions són tan diverses com nosaltres mateixes. Des dels nostres cossos, batallem per relacionar-nos amb l'instònia de la gana. Aquesta llei ha costat suor llàgrimes, dies sense dormir, nervis i incertesa. No deixarem que es quedi un calaix. Volem ja la implementació total de la llei. Thank okay. you. sean más justas, más igualitarias y más propicias en relación tanto a las normas interpelantes como a las infraestructurales somos criaturas propóreas están en cierta medida expuestas a lo que nos han llamado independientes de las estructuras que nos permiten vivir así que este lo que sea lo que signifique la agencia performativa no puede sobrepasar estas dimensiones de normatividad social anteriores y constitutivas. Es aquí donde identificaría tanto la dependencia como la vulnerabilidad como parte del relato performativo del agenciamiento. De hecho, la corporalidad implicada tanto por el género el performance depende de sus estructuras institucionales y mundos sociales más amplios. No podemos hablar de un cuerpo sin saber qué sostiene a ese cuerpo y cuál puede ser su relación con ese sostén o su falta. A este modo, el cuerpo es menos una entidad que una relación y no puede ser plenamente disociado de las condiciones estructurales y las condiciones ambientales de su existencia, así que la dependencia de las criaturas humanas y otras del sostenimiento estructural expone una vulnerabilidad específica que tenemos cuando perecemos de apoyo, cuando esas condiciones y infraestructurales que caracterizan nuestras vidas a nivel social, político y económico empiezan a descomponerse o cuando nos encontramos radicalmente desprovistos de apoyo en condiciones de precariedad o bajo condiciones explícitas de amenaza. Tanto los estudios sobre la persona como los estudios sobre la discapacidad han sido la perspectiva crucial de que toda acción necesita apoyo y incluso el acto más puntual y aparentemente espontáneo depende de una condición infraestructural que apoya de manera bastante literal el cuerpo en acción. Y así esta idea de apoyo es considerablemente importante y no solo para la re-teorización del cuerpo en acción, sino para una política más amplia de movilidad, que supone los arquitectónicos al haber en duda para que cada uno de nosotros ejerza una cierta libertad de movimiento, una libertad que es necesaria a fin de ejercer el derecho de reunión pública. Del mismo modo en que afirmamos el acto discursivo, depende de sus condiciones y condiciones y condiciones sociales, podemos decir también que el perro de la sociedad, formas de género, más generalmente que no es de sus condiciones sociales e infraestructurales de apoyo. Esto conlleva diversas implicaciones para una descripción general de la acción organizada y social, pero también para entender los riesgos corporales que las mujeres corren al andar por ciertas calles por la noche, teniéndose en plazas públicas las agresiones casuales serían un ejemplo, y el riesgo de las personas transgénero al ir por la calle o reunirse públicamente cuando haya costilidad Exacto. clara en contra de Dios. Todas las líneas públicas Están acechadas por la policía Y la clase Y toda clase realista se define en Por la población que podría No llegar a ella, sea porque son detenidos En sus límites porque no tienen Libertad de movimiento Y en realidad no porque son arrestados Y encarcelados, en otras palabras La libertad para reunirnos En cuanto a que personas siempre están Acechadas por la detención de aquellos Que ejercieron esa libertad y fueron en o desaparecidos y cuando no llega a espacios públicos y precomunes en puntos de vista radicales críticos siempre es una expectativa imaginada o rural de que se produzca una detención a veces andamos o corremos a sabiendas en dirección a la cárcel porque es el técnico modo de exponer sus restricciones ilegítimas sobre la orden pública y la expresión política en el parque de eso Algunas de las personas que estaban reunidas fueron detenidas y otras heridas. Los abogados que acudieron a ayudar a los detenidos fueron a su vez detenidos. En algunas ocasiones los trabajadores médicos que acudieron a ayudar a los heridos fueron a su vez presionados. Y aún así, un error fue llegado. No hemos dado prensa, profesionales, sanitarios, abogados, rabasteciendo la red de apoyo con las Pucsio manifestaciones en las principales ciudades de Ecuador y y en internet emergieron más a solidaridad para presionar a los gobiernos y las agencias de las luchas humanas para que ingenuyeran a su vez la de de liberación entre las que se estaban encarceladas y su posición el Siderán, que les abrucieron a las condiciones de encarcelamiento político. Ambos ejemplos nos sirven a fijar nuestra atención sobre el encarcelamiento político y la infección industria carcelaria como un mecanismo global para la regulación de la ciudadanía. En los Estados Unidos, tercios de los presos son los que es una grosa y prácticamente todas las personas que están en el corredor de la muerte son personas de corredor. Angela Degas ha argumentado que la prisión en los Estados Unidos es una continuación de cierta virtud, puesto que suspende los mismos derechos de si usar la ciudadanía de reciente color. Plora igual que plores tu L'esgota de l'ànima impotència Que has d'haver ràbia igual que ràbies tu Si et prenen tot l'esma suor Que has d'haver pobresa igual que ets pobre tu si no veus la trampa darrere una balança que es tanca igual, que es tancas tu. Sense posar cara els esclaus que fan falta per estar igual com estàs tu. Alegria cobrada, mentida indiferent, que es torna a anar igual, que ets armatí. Som projectils de misèria humana, igual que ets humana tu. Si comprens dites paraules, més enllà de plorar-les, volem actes igual que ets actes. El que conformes, el que conformes, valentia d'afrontar el canvi que ens toca. canvi que et toca, el canvi que em toca, el canvi que ens toca. plicado destino cansado en busca de fago Deseos soplados que hoy no sé dónde están Han desaparecido todas vuestras conciencias Es cierto que asientan, parecen importar A tiendas andamos y yo tope con tus manos por niña fría que nunca entenderá por qué Pregunten qué te vas a parar a seguir sonriendo Miedo a perder y siempre acabo por salir corriendo La magia manipula vuestras mentes Nuestros corazones ya no sienten y parecen lo que eran Y me hay que esperar si las lágrimas son ásperas Al caer y se pegan en tus mejillas Y hacer cosillas las palmas con sueños verdes Poroso, sigo medito, los ojos ya no puedo ver. Yo vivo el día a día y la calma no me hace caso, paciencia no me quiere, mira se me rompe el vaso. Y cada paso como si me fuera todo en ello Mira a tu alrededor, aún nada está zanjado ¿Que nada es bello? Pues píntalo de colores Fuera los sinsabores, los dolores, los amores ¡Qué absurdo! Con lo grande y rojo que es el mundo En el fondo y nadie quiere verlo más profundo Un cambio, un despertar en torno a los ojos Muchas siluetas, pocas almas no, no, no, no. La normalidad te invade y no eres nada más no. Hasta que tú quieras y ahora no sirve llorar ¡No! Con venganza no se avanza queda mucho trecho Confía en tus percepciones, el cielo es mi techo Yo lo siento, todo intenso porque todo acaba Sé que la música y mi gente nunca fallan Ando buscando por un laberinto tu mirada Tu opacidad me lleva por las calles despistada Eres arte, sonrisas y un misterio Me inspiras, me sacas de mi propio contexto Me dejaré llevar por el viento huracanado El sol y la libertad siempre de mi lado Ese miedo remilgado que me ha abandonado hoy lucha con las ganas de pasado y viene y se va